Cuando éramos niños, si teníamos suerte y nos hacíamos con esas maravillas doradas que eran las monedas de 20 duros, corríamos sin pensárnoslo hasta la tienda de chucherías y nos comíamos, a ritmo de indigestión, toda la bolsa. Bueno, siempre había alguno cuya voracidad no era tan grande, o que tenía el buen juicio y la visión de futuro, y las dosificaba. Pero casi todos los demás buscábamos el subidón de azúcar, como si no existiera el mañana o la diabetes... Y no comíamos más simplemente porque hasta allí llegaban nuestros ahorros. Si hubiésemos podido, hubiésemos comprado mil pesetas en gominolas y las hubiésemos terminado también vorazmente, torciendo el morro después ante la cena. Era un comportamiento de adictos, una convulsión hacia un primer vicio, tolerado solo a medias por las autoridades, paternales o maternales. Después quisimos fumarnos los paquetes, ...quemar los videojuegos de tanto usarlos... ...ver una detrás de otra las series descargadas... ...o en maratones de TDT... ...follar hasta que nos duelan los sexos... ...o comer hasta reventar y empujarlo con otro bocado más... ...y alcohol... ...de repente... ...nos dimos cuenta de que habíamos crecido... ...sin tener la sensación de saciedad... ...gracias a esa sensación... ...un mecanismo neuronal relacionado con la supervivencia... ...no comemos ni bebemos más de lo suficiente... ...en la naturaleza se raciona todo... ...porque se desconoce cuándo puede faltar... ...quizás debido a que ya no dependemos... ...tan directamente de la naturaleza... ...para garantizar el sustento... ...aunque esto es más bien ilusorio y no definitivo... ...hemos empezado a hacerlo todo con desmesura... ...como si le diera más importancia... ...a la cantidad... ...que a la calidad... ...queremos más... ...porque no sabemos reconocer cuándo están saciadas nuestras necesidades... ...a menudo creadas... ...hemos crecido bajo la ideología del crecimiento perpetuo... ...del pozo sin fondo... ...ahora nos falta lo más básico... ...y quizás con suerte... ...aprendamos a reconocer como individuos y colectivo... ...nuestras limitaciones... ...puestos a inventárnoslas... ...las necesidades son infinitas... ...e imposibles de satisfacer... ...cada necesidad alimenta monstruos personales y sociales... ...como esta sociedad de consumo... ...que hoy parece al borde del colapso absoluto... ...sí, es cierto que estamos pagando por las necesidades de algunos... ...que engordaron al calor de la avaricia desmedida... ...pero también es cierto... ...que si cada uno mira en su interior... ...seguro que encuentra más de una necesidad creada de la que puede prescindir... ...o la próxima vez que nos plantemos ante un plato de comida... ...una noche desmesurada de copas... ...o la posibilidad de adquirir un nuevo televisor tamaño Australia... ...pensemos bien... Cuando hemos tenido bastante. La persiana. Saludos y muy buenas tardes. Es martes 24 de enero y a las 8 y cuarto es hora de abrir esta persiana. Os habla María Taosa y frente a mí se sienta Gerardo Lagüens. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, María. La persiana de hoy viene cargada siempre, como siempre, perdón, de actualidad y hoy nos vamos a centrar en temas como el del juicio al juez Baltasar Galzón, que lo trataremos con Eva Suárez Llanos, adjunta a la Dirección de Amnistía Internacional. Además, hablaremos una vez más sobre la precarización de la profesión periodística, esta vez centrándonos en el caso de público que, como sabéis, desde el pasado 3 de enero está en suspensión de pagos y ayer se celebró un evento en el Ateneo de Madrid en su apoyo. nuestro Cuando baja el sol, eh, nuestro caso particular acabará con la, eh, dos invitados muy especiales. Por un lado, Iván de la Comisión de Economía de Sol que analizará las consecuencias de las medidas de austeridad que están tomando los gobiernos. Y esta reflexión la complementaremos más tarde con el profesor Vicenç Navarro que se encuentra en este momento en Estados Unidos. Por supuesto, no faltará tiempo para el repaso de las asambleas y las secciones del de Rincón de RAI y Vacaciones de Sol sin Playa. Para cerrar con nuestro Dante Sema que vendrá con su revolución binaria y opciones eh, donde podemos encontrar Copyleft y Creative Commons en internet. Además sabéis que podéis tuitearnos a lo largo del programa y también facebookearnos en la página en nuestras páginas Agora Sol Radio también os podéis escribir un email a agorasolradio.com o... o llamar al 914290189 que es el teléfono de esta casa donde nos podéis eh, comunicar en cualquier momento y deciros en rigurosa primicia que en solo unos días ya estará en marcha por fin nuestra página web propia. Comenzamos. Arrancamos nuestra ronda de asambleas con la de Asa, la de legal que arranca a las 8 en el Centro Social Casablanca. Y termina este día, este martes 24 de enero, con la meditación en la distancia, que también estaba convocada para las 8 de la tarde. Para mañana miércoles a las 2 de la tarde, Asamblea de la Unión eh, perdón, de la Universidad Autónoma de Madrid y el CESIC en el campus de Canto Blanco. A las 5 de la tarde, Asamblea de Dinamización de Asambleas en la Plaza de las Descalzas. Seis y media para la Asamblea sobre Reforma de la Ley Electoral en, en el Metro, Opera, perdón, en la Plaza de Opera. A las 7, Asamblea de Amor y Espiritualidad en el Templo del Sol, en la calle eh, Sebastián Elcano, número 14. Asamblea de Espacios Comunitarios, eh, en algún lugar indeterminado que tendríais que buscar, a las 7 y media. A las 7 y media, Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente, en el Invernadero de Atocha. Misma hora para la Asamblea de Educación, en la Tabacalera, en la calle Embajadores, 53. También a las 8, Asamblea de Presentación de Propuestas de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones, en el Centro Social Ocupado Autogestionado, eh, 16.0, en la calle 16. a las 8 de la tarde asamblea del grupo de huelga general en el centro social ocupado Casa Blanca a las 8, meditación en la distancia 8 y media para la asamblea del grupo de trabajo social en el centro social ocupado Casa Blanca y a las 9, asamblea de archivo físico también en Casa Blanca 9 de la noche también para la asamblea de difusión en red en la puerta del sol junto al culo del caballo y el resto de las convocatorias de la semana os las adelantaremos en la persiana del jueves vamos ya a que baje el sol Cuando baja el sol Una vez más, el juez Baltasar Garzón se sienta en el banquillo de los acusados. Muchas cosas llaman la atención de este proceso en el que la Fiscalía pide la absolución. La causa, una de las tres que tiene pendientes el magistrado ahora apartado de la Audiencia Nacional, se abre por la prevaricación y en él la acusación particular formada por los sindicatos ultraderechistas, Manos Limpias eh, y, libertad, eh, plus, eh, y Libertad 32 e Identidad piden 20 años la pena máxima por este delito. Eh, según la autodistrucción de otro magistrado, Luciano Varela, Varela perdón, cuando el juez se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo, estaba ignorando la ley general de amnistía del año 77 a sabiendas, en su opinión, de la ilegalidad de la misma. Para un juez debe decirse el delito de prevaricación es probablemente el más grave de todos. Las reacciones por parte de las instituciones, ONGs y voces autorizadas dentro y fuera de nuestras fronteras no se han hecho esperar. Ayer se celebró un acto de apoyo al magistrado con representación de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Escuchamos a Hugo Relva, portavoz de Amnistía. Amnistía Internacional observa con mucha preocupación la celebración de este proceso judicial porque el mismo versa sobre una imputación criminal que se hace a Balcazar Garzón bajo el cargo de investigar crímenes cometidos en este país en el pasado y al hacer eso... ...no haber eh, observado, no haber respetado la ley de amnistía de 1977. Para Amnistía Internacional, la investigación de violaciones a derechos humanos... ...no puede constituir jamás una conducta delictual, sino que por el contrario... ...es una obligación que tienen todos los estados de llevar adelante de buena fe... ...y de manera exhaustiva. Por eso nosotros pensamos que este juicio es sencillamente escandaloso... ...que es un agravio para el Poder Judicial de España y debe encontrar fin prontamente. Según los organismos anteriormente citados y buena parte de la opinión pública nacional e internacional, el proceso afecta de lleno a la independencia del Poder Judicial y pone en tela de juicio la situación de España, que podría ser el primer país en procesar a un juez por investigar un caso relacionado con la protección de los derechos humanos. Para hablar sobre este tema tenemos ya al otro lado del teléfono a Eva Suárez Llanos, adjunta a la Dirección de Amnistía Internacional. Eva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, pues encantados de tenerte aquí en La Persiana. Eh, bueno, ya teníamos, estamos escuchando antes a, a tu compañero Hugo Relva, que hacía declaraciones al respecto. Eh, vamos a empezar con una primera valoración del ju del juicio como se está produciendo ahora desde Amnistía Internacional. Bueno, las palabras que creemos que, que, que más se ajustan a lo que está ocurriendo, pues puede ser algo insólito y desde luego algo escandaloso. En nuestra opinión los cargos contra el juez Garzón deberían retirarse de inmediato, pero independientemente de lo que, de cuál sea el resultado final de este juicio, el mero hecho de que se esté produciendo, de que se esté eh, cuestionando que el derecho internacional, sin duda alguna, está por las leyes nacionales, eh, por encima de las leyes nacionales y por supuesto por encima de la ley de amnistía, pues es un, un, un, un muy preocupante paso atrás, ¿no? Y, y, y en todo este proceso finalmente quienes están saliendo perdiendo son Las víctimas, los familiares de las víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones eh, extrajudiciales que están viendo cerradas sus posibilidades de obtener justicia. Eva, eh, que la Fiscalía y de la Defensa hayan pedido <coughs> perdón, el sobreseguimiento y el archivo de la causa eh, dice bastante de este tema, ¿verdad? Y, por, y además resulta bastante curioso. Pues habla por sí solo, desde luego, ¿no? Pero, pero, pero es lo que se corresponde con, con, el, con el adjetivo que, que utilizaba antes, ¿no? Es que es insólito lo que lo que está ocurriendo, que se acuse en este juicio a, a, a juez Garzón eh, principalmente de no haber aplicado a sabiendas la ley de, de amnistía pues claro, ¿cómo, ¿cómo va a aplicarse una ley de amnistía a crímenes que no prescriben según el derecho internacional? Crímenes como la desaparición forzada, como las ejecuciones extrajudiciales. Por supuesto que una ley de amnistía no puede impedir que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y que, y que se trate de obtener justicia para las víctimas. Hemos visto caer leyes de amnistía similares en diferentes países en los últimos años y bueno, España sigue siendo la excepción. Todavía está en vigor esta ley de amnistía, pero claramente es contraria al derecho internacional y no puede impedir la investigación de, de estos graves crímenes como la desaparición o, o, o las ejecuciones extrajudiciales y de hecho organismos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido a España que derogue esta ley, no de manera que bueno realmente es, es sorprendente, es insólito lo, lo que está ocurriendo. Eh, eh... Es curioso que está, o por lo menos irónico, no que esta causa se inicie contra el juez Garzón, que es probablemente uno de los grandes instigadores a nivel internacional de, la, de las nociones como justicia universal. no Es decir, que los derechos humanos puedan primar sobre la jurisdicción, se puedan, eh, bueno, se puedan juzgar crímenes eh, fuera del territorio nacional, por así decirlo, solicitar la extradición, por ejemplo, como se hizo en su momento de Augusto Pinochet. Eh, ¿Te parece también que del mismo modo en que, bueno, Este giro de los acontecimientos ha llevado ahora a Garzón a sentarse en el banquillo. Eh, También puede sentar precedente a nivel internacional. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en el presidente de, de Yemen, en Saleh, por, por bueno, poner un ejemplo. Salud. Sí, la lucha contra la impunidad sigue siendo pues, muy difícil, ¿no? pero también hemos visto grandes avances en los últimos años y al final, pues, uno por uno, han ido cayendo responsables de graves crímenes contra los derechos humanos. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar, qué va a ser este precedente para el derecho internacional, para la situación de otros países? Probablemente signifique poco, pero en España es un es un golpe muy muy duro y dice muy, muy poco del papel de España en la defensa de los derechos humanos. Es que es España, es el Estado español y el Poder Judicial en su conjunto el que está incumpliendo con su obligación de investigar crímenes de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales que no prescriben. Y España como Estado y el Poder Judicial en su conjunto está obligada a llevar a cabo esas investigaciones. Y paradójicamente el juez que, que se ha puesto a ello está sentado en un en un banquillo entonces desde luego es, de, no es algo que que pensemos que pueda animar a otros jueces a emprender el mismo camino ¿no? Porque Bueno, parece un mensaje muy claro. Si si tratas de aplicar el Derecho Internacional y de investigar graves crímenes de derechos humanos, pues mira lo que pasa, acabas en un juicio y sentado en un banquillo. En ese sentido, sienta un, un muy mal precedente y también, como comentabas antes, pues bueno, es francamente contradictorio con algunos de los avances que desde España se han impulsado en materia de, de justicia universal y que algunos de ellos desde luego ha tenido mucho que ver el Cuadragón. Pero aquí la cuestión no es defender al juez Garzón, es defender la de los derechos humanos del Derecho nacional ...de los derechos humanos y sobre todo, que es lo más importante... ...y lo que no podemos olvidar, los derechos de las víctimas... ...que están esperando todavía obtener verdad y obtener justicia. Eva, conocíamos el, el 21 de enero este sábado... ...un informe de, de la Organización Transparencia Internacional... ...que sostenía que los jueces españoles subordinan su plena independencia... ...a ciertos compromisos políticos. Eh, ¿Puede tener esto algo que ver por parte, por supuesto, del, del juez... ...Luciano Varela, que ha decidido llevar esta causa eh, en todo este tema? de la Internacional no vamos a entrar en ningún caso a hacer esas valoraciones, porque lo bueno que tienen los derechos humanos es que están por encima de la política y de las ideologías. Y lo que estamos pidiendo que ocurra en España, que es verdad, justicia y reparación para las víctimas de graves crímenes que no prescriben, pues es lo mismo que se puede aplicar a, a países con regímenes tan, tan dispares como, qué sé yo, Corea del Norte en su momento y la dictadura argentina hace unas pocas décadas. ¿no? Lo bueno que tienen los derechos humanos es que no entienden ni ideología, lo que entienden es de los derechos de, de las víctimas. Y bueno, pues es insólito que España sea uno de los países que mantiene eh, las mayores deudas pendientes con, con, con los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Y, y, y todo este proceso además está suponiendo por supuesto que estas personas ven alejado su derecho a obtener justicia, pero es que además en la práctica, en los juzgados territoriales a los que han tenido que recurrir los familiares de las víctimas, puesto que la Audiencia Nacional les cerraba las puertas, los procesos que tenían alguna posibilidad de abrirse, pues ahí están también paralizados a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo. ¿no? Que, como digo, es insólito tener que estar discutiendo si la ley de amnistía vale o no. Bueno, es una situación eh, grotesca, ¿no? Ya vayan lo grotesco, pero lo triste es que detrás de esto está, eh, bueno, pues gente que no puede acceder a, a sus derechos. Eva, en, eh, bueno, desde Amnistía Internacional, desde Human Rights Watch, desde la Comisión Internacional de Juristas, e hicisteis ayer un uh -huh. acto conjunto en el que, bueno, estabais eh, criticando duramente este proceso contra el juez Baltasar Garzón. La pregunta uh -huh. que yo te haría es, eh, bueno, desde el punto de vista de todos los que nos puedan estar escuchando y también estén en contra de lo que está pasando en este caso particular, eh... ¿Qué se puede hacer? o sea, la, El principal escollo es la ley de amnistía del 77 eh, porque evidentemente por mucho que haya una presión judicial, o sea, popular o que el juicio probablemente acabe en agua de borrajas, eh, pues, eh, dada la naturaleza jurídica que tiene el caso, eh, ¿cómo se puede parar un juicio? Eh, ¿no, ¿No deja de ser una in otra inferencia, aunque tenga una mejor intención en la en el Poder Judicial Español? Es que la ley de amnistía eh, no puede ser un obstáculo. Otras leyes de amnistía han caído en otros países y, y, y los tribunales españoles no son los únicos que pueden entender de este, de este tipo de crímenes. Si estos crímenes del pasado no son eh, juzgados en España y no hay investigaciones serias eh, sobre la materia... Otros países pueden ejercer la jurisdicción universal y están obligados, de hecho, si reciben en denuncias a ejercer la jurisdicción universal. O sea, que esto no, no acaba aquí de ninguna manera, ni hay ninguna batalla que dar por perdida y el mero hecho de la existencia de una ley, la ley de amnistía, se derogue o no, da igual, es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos, pues, pues, pues no debe hacernos perder la esperanza. Vamos a ver todavía qué ocurre. Será en España, será en otro país, hay tribunales internacionales, hay tribunales de estos países que están ya... Eh, eh, empezando a actuar sobre las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en España durante la guerra civil y durante el franquismo y, y vamos a ver qué pasa, yo creo que lo mejor que podemos hacer es no dejar de, de exigir a, al Estado español, esto no es el, el problema el problema no es el juego de Garzón, el problema es un, un, un Estado que todavía no ha establecido la verdad de lo que ocurrió y todo, tiene también recomendaciones de, de organismos internacionales de Naciones Unidas para establecer una comisión de expertos que establezca la verdad de lo sucedido durante la guerra civil y durante el franquismo España no está atendiendo esa, esa, esa, eh, esas obligaciones con el derecho internacional, no está respondiendo a los derechos de las víctimas y, y bueno, yo creo que la mejor contribución que podemos hacer es seguir, seguir exigiendo al Estado español, pase lo que pase con el juego Garzón, y acaben donde acaben los casos eh, que desgraciadamente seguirán tendrán que seguir la lucha de los familiares y tendrán que seguir de tribunal en tribunal pidiendo justicia en España o fuera de España pase lo que pase, tenemos que seguir reclamando al Estado español que salde esta deuda pendiente con las víctimas del franquismo y la guerra civil. Pues, mucha suerte en esta lucha que se acabó en, en Amnistía Internacional. Bueno, pues, Eva Suárez sí, ya nos adjunta a la dirección de Amnistía Internacional. Te agradecemos que hayas respondido a la persiana y hayas querido compartir en Agora Sol ya para analizar este tema. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta, hasta la próxima. Se juzga al juez Baltasar Garzón eh, pues, por investigar los crímenes del franquismo. Por Dios y por España se levantaron el 18 de julio de 1936 y ganaron la guerra. Eh, después quedó un reguero de cadáveres detrás. Y para recordarlo vamos a poner una versión de un tema popularizado por Bob Dylan, ese With God on Our Side, con Dios de nuestro lado. My name, it is My age it means less The country I come from Is a part of the free west I was taught and brought up there Its laws to abide And that the land that I live in Has God on its side Oh, the history books tell it They tell it so well The cavalry's charged The Indians fell The cavalry's charged The Indians died For the country was young With God on its side Oh, the First World War It came and it went Your side. And then the second world war it came to an end. We forgave the judge. Germans now to have God on their side, but now we have weapons of chemicals. A long hour I've thought on this That Jesus Christ was betrayed by a kiss But I can't think for you You will have to decide Whether Judas Iscariot had thought on his side As I leave you, I'm weary as hell The confusion I'm feeling, there ain't no tongue can tell The words fill my head and drop to the floor That if God's on our side, he'll stop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 un acto de apoyo al diario en suspensión de pagos desde el pasado 3 de enero al diario público. Ante el difícil momento económico que atraviesa, el actual director del periódico, Jesús Maraña, anunció la apertura del accionariado de público a los lectores y que en próximos días se publicará la forma de administración concursal. Esta es otra de las iniciativas de apoyo que se están sucediendo tras el anuncio del concurso de acreedores del diario. Eh, como es también el Manifiesto de Apoyo Público, redactado por Carlos París, director del Ateneo de Madrid y firmado por más de 27.000 personas ya. En el evento de ayer pudimos ver distintas personalidades de la esfera pública como representantes de partidos políticos o personas relacionadas con el mundo de la cultura y el periodismo. Entre los asistentes estaba Marcos Suárez, jefe de opinión del diario público, al que entrevistamos ahora mismo. Marcos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Eh, un placer tenerte aquí en La Persiana. No, para mí es doble el placer. Eh, Marcos, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló ayer el, el acto de apoyo a público en el Ateneo? Bueno, fue un acto bastante emotivo, eh, que en estos momentos de dificultades siempre resulta reconfortante ver que hay, desde eh, de personalidades, como bien apuntabais antes, hasta lectores a los que normalmente no conocemos, no vemos, que se acercaron, que se acercaron a darnos su, su voz de aliento. Y... Después de que hablaron los principales expositores, que eran el presidente del Ateneo, Carlos París, Olga Rodríguez, la, la periodista, el, el exrector de la, de la Complutense, Carlos Versosa, y Joaquín Sabina, el, el cantante, después se le dio un turno a los asistentes para que pudieran o preguntar o expresar sus puntos de vista, y digamos también fue bastante emocionante escuchar esas voces que decían que hay que seguir adelante, que hay que que lo que el público se ha convertido en un medio necesario y todo eso, pues, la verdad que nos pone en un aprieto porque nos sentimos de verdad obligados a seguir adelante. El accionariado público se está abriendo a los lectores. ¿Qué efectos puede tener? ¿Cuáles son los resultados? ¿Te parece que va a ser una medida positiva? ¿Hay otros casos lejanos, quizá, como...? Pudieran ser en su momento, pues, Le Monto, o El Mundo cuando salió aquí, que tenían una intención de accionariado periodístico, pero esto de que el público sea accionariado, ¿cómo lo valoras? Bueno, es eh, la, la verdad es que la decisión se ha tomado ahora, porque se ha abierto una reflexión sobre la pervivencia, de, de no solo de público, sino esto puede servir si resulta un precedente también para toda la profesión en unos momentos especialmente difíciles para... ...el periodismo y sobre todo para los periódicos eh, de papel. Eh, de momento la idea es... Eh, ...en este momento eh, se está hablando con algunos accionistas... ...como ya informó en su día y fue publicado en diferentes medios... ...los propietarios de públicos están hablando con inversionistas... ...personas que potencialmente podrían invertir una suma ya más representativa de capital pero esto podría desarrollarse simultáneamente con abrir el accionariado a eh, lectores eh, con montos que habría que establecer. Ya la fórmula se está estudiando mmm, y se dará a conocer, como, como bien habéis dicho, en, en próximos días. Y yo creo que sería una excelente fórmula, una fórmula en, pues, en la que los lectores eh, puedan participar un poco... Mmm, del accionariado sentirse parte de un periódico y ya digo esto no excluye la posibilidad que haya algunos accionistas de referencia o no ya se verá también todas esas negociaciones se están desarrollando en este momento. ¿Estáis valorando eh, también la suscripción como una opción el, el bueno eh, en vez de en vez de acciona de que el, el, los lectores eh, pasen a formar parte del accionariado ...que en ese apoyo económico a través de las suscripciones? Sí, todo es compatible, eh, las eh, suscripciones, si salimos adelante, como espero que así sea... Eh, ...una de las vertientes que se van a explorar y trabajar bastante... ...y que está relativamente poco trabajada en España con respecto a otros países... ...es la suscripción, yo he estado hablando por ejemplo con algunos eh, periodistas alemanes... ...que cuentan cómo allá pesa mucho la suscripción y como la suscripción muchas veces no es simplemente suscribirse al periódico, sino el establecimiento de lo que ellos llaman como eh, red de amigos, gente a la que también reciba o pueda recibir algún tipo de servicio por esa suscripción, como está recibiendo informaciones a través de del móvil, etcétera Hay muchas vías que se están explorando y yo creo que... Digamos, esta situación difícil en la que nos encontramos, e insisto, en la que se encuentra toda la prensa, prácticamente sin excepción, lo que nos debe invitar es a volvernos más recursivos y no quedarnos simplemente dependiendo de la publicidad como el casi el único motor para que sobreviva un periódico. Uh -huh. eh, ¿comentabas? pues eso, que se abre el accionariado a los lectores y que también pues cabe la posibilidad de que eh, hubiese inversores de referencia. Supongo que eh, te estás refiriendo a empresas o a instituciones y demás, y me preguntaba si esto no podría comprometer tal vez la calidad o la independencia de la información en algún sentido. Pues yo, no necesariamente, es decir, eh, yo creo que aquí es donde hay, un, donde deben ser especialmente activos eh, los comités eh, de redacción, eh, velar por la independencia periodística. Eh, lo de los accionistas de referencia, eh, digamos, ya los tenemos. ¿Sí? Eh, hay prácticamente dos, como, como ya se sabe también, que son Jauma Arrores y Tacho Benet, Y podría, digamos, pensarse que por el hecho de ellos existir ya estaríamos condicionados y, eh, editorialmente. Eh, y yo la verdad que lo que puedo decir después de mi experiencia en este periódico de su nacimiento, y sé que puede sonar mm, algunos... Mm, ...como un chiste, porque esto se dice comúnmente... ...en el periodismo, nadie nos... ...todos etcétera. lo dicen, todos lo dicen... ...y todos lo dicen, y... ...en nuestro caso es verdad, eh, no tenemos accionariado... ...también te lo digo, en nuestro caso es <ríe> absolutamente cierto... Somos, ...somos nosotros mismos con nuestro... ...nuestro mecanismo... ...y yo arriesgo bueno, yo... ...lo dejo, digamos, a criterio de los oyentes... ...pero puedo decir realmente que... Mm, ...hemos ejercido estos años... ...con una absoluta independencia... ...editorial... Eh, y, y yo creo que mm, a la vista está el resultado y simplemente mm, más que teorizar sobre eso yo invito a, a repasar las hemerotecas Uh -huh. eh, bueno, comentabas que en el acto, de, el acto de ayer fue muy emotivo porque contó también con la presencia de, de varios de los lectores eh, Los lectores que son en parte quienes han ofrecido mucho apoyo al diario pues mediante las redes sociales o por otro tipo de, de mecanismos desde que se anunció en suspensión de pagos el 3 de enero eh, También están detrás los trabajadores, supongo que están viviendo una situación de incertidumbre No sé cómo se vive esto en la redacción, si está afectando de alguna forma ¿Cómo se vive esto? Esto, bueno, os podéis imaginar, esto se vive de una manera difícil. Es decir, eh, en diciembre, se, eh, los sueldos de diciembre no se pagaron, aunque sí se pagó la paga extra. Y ahora hay, eh, digamos, hoy se ha anunciado algún acuerdo sobre cómo se la paga, por lo menos este mes, que no será, eh, con respecto al mes que se dejó de pagar, se va a pagar, pero una parte, lo que dice la ley, que es eh, dos veces el salario mínimo, y después se ha dicho que sí seguirán los pagos normales. Estamos esperando en ese sentido que se normalice esta situación. Eh, los periodistas, evidentemente, en situaciones como esta, pues lo viven, eh, digamos, con una con, es una mezcla de de sazón general por ver un proyecto en el que están comprometidos que esté afrontando una dificultad y luego está cada caso particular, cada uno vive este tipo de situaciones de incertidumbre a su manera, unos con más dramatismo, otros con menos, eh, ya digamos lo que es el terreno personal evidentemente yo no puedo calibrarlo, Pero sí que hay esa sensación en general en esta redacción de que de que de de dolor, de lástima, porque un proyecto en el que han estado, pero de verdad, bastante comprometidos, está afrontando estas dificultades. Yo llevo 33 años en este oficio, y sin ánimo de hacer ninguna propaganda, yo puedo decir que nunca había visto una redacción como que considerar el proyecto, a, a, al periódico donde trabajan, su proyecto, es decir, uh -huh. este es nuestro proyecto y eso se le oye decir mucho a la gente de la redacción. Yo lo que confío es que mm, podamos salir adelante y se normalice y se normalice todo. Sé que es momento es un momento difícil, pero bueno quisiera mantener la esperanza. Como última pregunta, Marcos, eh, está basada completamente en, un, en una un percepción personal. Eh, últimamente cuando llego al kiosco eh, quedan muy pocos públicos. Y me pregunto si es eh, que está viendo un repunte de las ventas en vista de, bueno, pues, de toda la gente que pueda simpatizar, que se está involucrando, eh, comprando el periódico, ¿no? que es la manera más sencilla que tienen de apoyarlo, o si está bajando la difusión por esa cuestión económica. Es, es la pregunta que tengo, porque sí que es verdad que noto que los, los públicos vuelan, ¿eh?, últimamente en los quioscos Sí, no hemos bajado la difusión y sí observamos, bueno, y tenemos ya información de que sí hay un aumento de las ventas eh, a raíz de todo lo que estamos viviendo. Eh, es de, yo lo interpreto como que hay un movimiento, digamos, activo de solidaridad que se está notando, pero, mm, digamos, eh, en este momento evidentemente mm, se agra lo agradecemos de todo corazón este tipo de, de gestos, pero eh, eso no bastará desafortunadamente eh, mm, lo que necesitamos ahora es resolver el tema de los eh, ingresos porque la publicidad se ha desplomado mucho y las ventas o el aumento de ventas que como bien dices existe, no es tan significativo todavía para mm, paliar los ingresos que se están perdiendo por el desplome de la publicidad Yo sé que esta no es tu especialidad eh, y es de verdad ya sí que te prometo que es la última pregunta que te no, hago como quieras, todo eh, el tiempo ...pero cuando me enteré de la noticia... ...de la suspensión de pagos del diario público... ...bueno, lo primero es sentir pues... ...esa misma, bueno, esa solidaridad de periodista, ¿no?... de sobre todo de periodista eh, que ha perdido su trabajo, ¿no?... ...de ver cómo es algo que se está eh, generalizando en todo el país... ...ahora bien, también me, que, me, me tuve esta pregunta... Eh, ...todos esos DVDs a dos euros, libros a dos euros... ...durante tanto tiempo... Eh, esa adición a todo color quiero decir, eh, ¿también puede ser que público estuviera trabajando en, en conforme a un modelo poco sostenible? Bueno, esas son reflexiones eh, has dicho bien, yo no soy experto, yo soy experto es en, en dar noticias toda mi vida he estado volcando volcado en la información y ahora en la opinión y lo que sí sé es que evidentemente se pueden haber cometido también errores Y lo ha dicho el director y lo dijo el dueño, el propietario, eh, cuando vino a hablar ante la asamblea, que no podemos simplemente decir que todas son las fuerzas del mercado las que nos... Probablemente se hayan cometido errores eh, sobre los que habrá que reflexionar. No sé si lo que tú dices es exactamente un error, pero habrá que verlo. Es decir, todos sabemos que, eh, digamos, esto que llamamos los gastos de promoción como libros de DVD... Eh, se ha convertido ya en una casi en una un hábito de los de los medios de comunicación lo único que sí puedo decir es que el público desde su nacimiento eh, tomó una decisión así como tomó una decisión de no admitir anuncios de prostitución en sus páginas a diferencia de casi todos los demás periódicos tomó la decisión de que en promociones no se iban a arreglar frivolidades, banalidades colchones, croissants, eh, platos etcétera, sino culturas, Cultura. uh -huh. culturas Y, y cultura bien seleccionada tal vez algunos la consideren erróneamente seleccionada pero sí ha habido un ejercicio intelectual de selección y por lo menos en eso en ese en ese sentido tenemos estamos bastante satisfechos otra cosa es que contablemente haya sido o no un error presumo que mm, la gente de administración del periódico estará mm, haciendo sus reflexiones lo que sí sé es que por la calidad de los productos sí nos sentimos satisfechos Pues Marcos Fartz, eh, muchísimas gracias por haber contado, por haber respondido a nuestra llamada y os, de, os mandamos todo el apoyo desde ahora Sol Radio. Mucho ánimo. Muchísimas gracias. Sofía. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. mediodía las ediciones online de las principales cabeceras españolas anunciaban la noticia. El FMI prevé que el déficit de España sea del 6,8% al cierre de 2012. Además, afirma el organismo internacional que no podrá rebajar la tasa del 6% hasta 2014. Mientras, el ministro de Economía, Luis de Guindos, defendía hoy en Bruselas que España cumplirá con su compromiso del 4,4% mientras recibía los aplausos de sus homólogos europeos. Estas apocalípticas informaciones que saltan a los medios día sí y día también conviven últimamente con las no, no menos llamativas noticias que alertan que de seguir por la senda de los recortes la, re la recesión es quien espera al final del camino. De hecho, uno de los agentes que alerta de la situación es el propio FMI, que le gusta jugar a echarle fuego para después instar a los gobiernos a que llamen a los bomberos. En primer lugar, hemos ido a la fuente más cercana a la que tenemos aquí en las calles debatiendo cerca de los estudios de Agora sol eh, pues sobre economía, propuestas económicas alternativas. Eh, tenemos a un miembro de la Asamblea de Economía de Sol, Iván Ayala. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, muchas gracias a ti por acercarte hasta aquí. ¿Cómo se pueden explicar estas dos informaciones contradictorias del FMI? Bueno, eh... Pues se pueden explicar en esta lógica de descontrol absoluto que tienen estas instituciones eh, que en teoría deberían estar regulando la economía y lo que están haciendo es desestabilizándola sistemáticamente. Entonces eh, yo estoy de acuerdo en que la economía con las medidas eh, de restricción y de austeridad fiscal eh, pues a lo, único que va, lo único que van a conseguir es deprimir más la economía, ¿no? Si es una crisis de demanda agregada y encima recortamos uno de los elementos más importantes de la demanda agregada que es el gasto público, pues se deprimirá aún más. Entonces Estas medidas ni ayudan al desarrollo ni al crecimiento de este país, que son dos cosas diferentes. Bueno, eh, el FMI y otras instituciones son ahora quienes dicen que si seguimos por este camino llegaremos a otra recesión, pero esto, como bien acabas de explicar aquí, se lleva diciendo meses en las calles. ¿Por qué es ahora cuando saltan a la palestra estas informaciones? Bueno, es que parece que Hasta que no se ven confrontados con la realidad, eh, su estrategia es la de la del no, la de decir no hasta que evidentemente los datos demuestran lo que estamos diciendo desde hace tiempo. Es decir, esta gente mmm, utiliza modelos que se han demostrado que están eh, obsoletos, que no funcionan. Hay eh, estudios donde se dice que estos modelos neoclásicos de donde emanan todas estas teorías neoliberales han fracasado estrepitosamente en predecir la crisis. Fijaos que en el 2007, La probabilidad de que hoy tuviéramos eh, las tasas de crecimiento que tenía, que tenemos, era prácticamente nula. No, ni se podían imaginar. Eh, porque estos modelos, eh, pues tienen una ideología neoliberal introducida y unas características que no les permiten observar pues lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? que son todas las teorías alternativas, etcétera. Entonces, eh, en fin, eh, yo creo que hasta que no ven los datos, eh, pues no, no, no logran a, a adivinar la verdad. Eh... Eh, hablábamos eh, pues sobre eh, esa, ese momento en el 2007, ¿no? esa frontera antes de entrar en, en la crisis ninja, como se le ha llamado esta crisis eh, derivada de las hipotecas subprime eh, se comentaba eh, bueno, era imposible predecir no lo que iba a pasar, tal como tú dices o muchos no pudieron verlo, otros hay quien sí lo pudo ver eh, el caso es que ahora casi cinco años después o cuatro años después del, del arranque de la crisis Eh, deberían ir sabiéndolo ya es decir eh, el, el hecho de esta política restrictiva que conduce a una recesión eh, es algo consciente que están haciendo determinados organismos o inconsciente quiero decir, eh, siguen sin haber aprendido la lección o realmente tienen otros intereses un poquito menos eh, claros Mm, bueno, eh, lo primero es que has dicho una cosa que es cierta. Otros sí lograron ver lo que iba a pasar o sí pudieron predecir eh, que, digamos, las variables fundamentales eh, macroeconómicas iban a estar así. Y esas personas son las que tienen, o esos investigadores o esos economistas, son los que sí tienen en cuenta eh, los niveles de deuda privada. Fijaos que en los modelos neoclásicos el nivel de deuda privada se ignora, aunque parezca mentira. Entonces... Eh, la respuesta a la que tú has preguntado no lo sé lo que pasa es que curiosamente estas medidas de corte neoliberal siempre benefician a los mismos mm. eh, entonces eh, eh, lo que pasa es que tenemos una opinión pública que está secuestrada por una ideología concreta. ¿no? Todos los investigadores, los principales centros de investigación, las universidades, el 99,9% de las universidades enseñan el mismo programa económico. Entonces Todo esto es un método de reproducción social y la, la ideología neoliberal se apoya en lo que ellos llaman ciencia, que es la economía, eh, para hacerlo. Pero esto no es economía, es ideología únicamente. ¿no? Y es una de las armas por las cuales se pues, eh, produce la reproducción eh, social. ¿no? Mm. Eh, un poco al hilo de lo que preguntaba Gerardo y al hilo de lo que contestabas tú eh, llevan. A voy a lo mío. Hablando eh, hablando de privilegios nos han dicho antes que ahora solo es un nombre muy bonito. Es un nombre muy bonito, claro que sí, como el tuyo. Bueno, que a ver un acuerdo. Voy a empezar con con una pequeña definición de acuerdo de licencia. Hoy voy a ir rapidito y al grano. Eh, un acuerdo de licencia es una asociación, un contrato entre un titular de derechos de propiedad intelectual, licenciante, y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos derechos, licenciatario, a cambio de un pago convenido de antemano, tasa o regalia. Pero los acuerdos de licencia también pueden tener carácter gratuito. Eh, en la sociedad en la que vivimos parece que, que lo gratuito es enemigo de lo rentable, ¿no? Pero bueno, actualmente ya llevamos un tiempo viendo cómo... Pues desde la televisión pública británica, la BBC, eh, ha creado una filial, eh, digámoslo así, eh, para difundir algunos de sus contenidos a través de Internet con permiso para que pueda copiarse, redistribuirse, modificarse. Ya sabemos, eh, grupos musicales... Eh, pues que igual Han empezado a distribuir por internet La, eh, la copia de, del disco Por decir así es gratuita Y luego la parte económica se la ganan en los conciertos Que es donde yo creo que un músico debe dar la talla Ahí no hay eh, Cortamos y hacemos otra toma Además es algo que ellos reivindican y reconocen siempre Claro por la, ya... la solución mixta la que hizo Arctic Monkeys por ejemplo Que el primer disco era gratuito de descarga Y ahora ahora Venden como como monos, como, como monos árticos, sí, es uno, siempre, primero para darte a conocer, le quitas a la gente la traba de del pago y y luego ya, pues bueno, pues si te, ha, te has ganado su, su seguimiento, pues bueno, entonces lo podrás cobrar, justamente, bueno, editoriales, la, eh, la Universidad de Barcelona, quizá lo más interesante, ya tiene un programa para que sus docentes también publiquen sus materiales con licencias Creative Commons y el MIT, el el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también el proyecto quizá más ambicioso que es eh, a través de Internet difundir el material de cientos de cursos y estudios para que estudiantes y profesores de todo el mundo puedan usarlo y copiarlo. Entonces, bueno, con esto creo que queda patente que que no no es solo a nivel de, del del pequeño artista creador, sino que que es algo que se empieza a implantar. Entonces, bueno, el Creative Commons ya lo comenté el otro día, hoy simplemente los seis tipos de licencias que hay eh, no sé si recordaréis que bueno dije un poco eso que quedaba eh, ya partiendo de la definición que da hoy quedaba por parte del de licenciatario la posibilidad de dentro de un rango eh, de, de seis posibilidades decidir qué compartía libremente y qué no entonces bueno estas seis posibilidades son licencia de reconocimiento que es un poco el tronco el tronco común El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestran los créditos. Tienes que figurar, el artista, la autoría figura al final, los míticos créditos. Luego tienes la licencia de reconocimiento sin obra de derivada, que es lo mismo, pero no se pueden realizar obras derivadas, es decir, modificaciones. Tienes otra extensión de esta, licencia de reconocimiento sin obra derivada, no comercial, que es lo mismo, eh, eh, pero que no se, puede, no se puede obtener beneficio. Tienes... ...la licencia de reconocimiento no comercial... ...de la que sí puedes hacer obras derivadas... ...eh... ...tienes la... ...ahora ya las... Eh, ...compartir igual... ...que significa que el material creado puede ser distribuido... ...copiado y exhibido por terceros y se muestran los créditos... ...no se puede tener ningún beneficio comercial... ...esto recuerdo que que fue una de, de los paréntesis que hiciste tú... ...y era del otro día cuando eh, ponías muy bien el, el acento en ese no lucro... ...mientras no haya lucro comercial... Eh, ...puedes compartir, puedes copiar, puedes derivar... ...excepto en esas dos variedades que he dicho... ...que no permite la modificación... ...entonces bueno, la última pues... ...igual, eh, licencia con reconocimiento... ...compartir igual, que simplemente te quitas... ...la parte, en esta sí... ...puedes, si sí permites... ...el el beneficio económico... ...entonces bueno, creo que como... ...como se ve... ...son suficientes las seis opciones que te da... ...porque tú eliges si... ...si permites que alguien gane dinero con tu obra... ...si, eh, como habéis visto, es una solo... Y en las otras cinco no permites el lucro, pero sí permites la distribución, la copia o la modificación. Bueno, la copia es distribución. Uh -huh. Entonces, bueno, una solamente dos cosas más. Hay una nueva alternativa que surge a nivel, vamos a decir, más hispanoamericano, aunque también tiene aplicación en países anglosajones, que es Color yuris Color Iuris. Iuris. Eh, de, de ley, ¿no? De uh -huh. ley Es un sistema mixto de autogestión y cesión de derechos que se basa en, en eso, en una escala de colores. no Hace un poco hincapié en, en buscar un poco el término medio entre la versión anglosajona de los derechos de autor, que, que son, as, bueno, contempla los aspectos mercantiles, y un modelo más continental, europeo, vamos a decir. Se trata pues eso de equilibrar ese derecho al, de explotación, no ese derecho al cobro con derechos de libre acceso a la cultura, con valores más morales, ¿no?, quizá. Entonces, bueno, pues... ¿Esa sería una alternativa y la otra? y No, no, no, es la, la otra alternativa que planteo, la página web, si alguien quiere informarse, porque ya digo que quizá está más... Aunque dije que la, se, la semana pasada, que se había adaptado recientemente las la, la, la licenciaturas Creative Commons a la legislación española... Este Color Iuris eh, directamente se diseña partiendo del mundo hispanohablante. Entonces, eh, puede ser de interés para todos los creadores españoles. La dirección web es www.coloryuris.net. Y ahora ya para finalizar, pues un buscador de contenido con licencia Creative Commons que encontré el otro día y la verdad que me parece muy, muy útil porque, bueno, creo que podemos hacer un doble eh, un doble trabajo. Eh, ayer me preocupaba un poco porque no es tanto el cierre de Megaupload, sino lo que hoy decían el resto de compa no lo decían el resto de compañías, pero es una consecuencia lógica el resto de compañías como Rapidshare eh, y tantas otras eh, no es que les han dado un aviso por decir así, entonces eh, ya han empezado a eliminar archivos a Mansalva, así dicho de, de sus servidores, ¿no? Entonces pues la piratería va a ser va a ser muy difícil yo creo de aquí a un tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra opción y nuestra responsabilidad, responsabilidad incluso diría? Eh, ir trasvasándonos, ir pasándonos al software libre, eh, ir buscando las alternativas para no depender de algo que no controlemos nosotros. Y para eso existe este motor de búsqueda del que nos hablabas, ¿verdad, sí, antes Sí. Eh, ya, eh, lo, eh, lo último, eso, que la opción sería ir teniendo nosotros nuestros propios servidores. Si tú tienes tus documentos eh, alojados en, docu en, en servidores controlados por... Personas normales y corrientes y no compañías No tiene nadie por qué borrarlos eh, Al grano, el buscador, perdonad eh, Se llama Let's CC Let's CC, Let's CC Como eh, hagamos Creative Commons Claro, eh, uh -huh. sí, una herramienta para buscar contenido Como he dicho, y bueno, un metabuscador eh, Utiliza interfaces como Flickr, Amendo, Youtube, Slideshare Con lo cual eh, es potente Y bueno eh, La página es eh, HTTP, dos puntos, barra, barra E de España, N de Navarra, G de Galicia, punto, cc, sin el, sin el apóstrofe, e. net Entonces sería enc.let's.cc. No, no, sin el punto, let'scc.net. Ajá, vale. Así que bueno, espero que sea de utilidad para, de paso, esa es la otra vía que yo creo que que a, a la vez de, de ir nos podemos hacer es dar difusión o, o empezar a conocer a, a todas esas creaciones no que salen fuera del ámbito comercial y de grandes compañías, grandes discográficas, grandes productoras de cine. Muy bien, Dante, hasta aquí la revolución, la revolución en binario, pero claro. Gerardo tiene algo que decirte. Tengo algo que decirte, quédate escuchando, porque va a sonar la promo de un programón de Sol en el que pudiste participar el viernes. Y entonces, pues entre medias vamos a hacer esa publicidad Eh, que es gratuita, porque nosotros no tenemos publicidad, que el, todos los viernes a las 10 pueden escuchar Soul Kitchen y que tú también formas parte del equipo. Sí, que es un, un gusto, además, hacer ese programa. Con, eso, con el, la cuña te despedimos, ¿qué te parece? Pues muchísimas gracias, vamos. Me, me reverencio y me quito el sombrero. Un abrazo fuerte. A un abrazo, tres. Dante. Hasta la próxima. Chao. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Sol Kitsch. ¡Mariño, hombre, ya cállate! ¡Ya lo yo, sí! ¡Te lo despiernes! ¡El agua de A, mejor me, like you. Soul Kitchen. ¡A las 10 de la noche! Y no estaría bien, María, que hoy, eh, dado el día que es, el 23 de enero... Perdón, 24. 24 de enero de 2012, no recordáramos lo que a tan solo 500 metros de aquí... ...ocurrió en la sede de Comisiones Obreras... ...donde eh, entraron unos desterebrados... ...pertenecientes a los residuos del sindicato vertical... ...a cargarse a cinco abogados laboralistas... ...y a disparar a unos cuantos más que sufrieron graves eh, heridas... Fue un hito en lo que ha supuesto la lucha de la democracia en España Y bueno, aunque no hayamos abordado este tema en profundidad en la persiana mmm, Bueno, nuestro deber era recordarlo aunque fuera Y ahí queda eh, nuestro recuerdo, por supuesto Gerardo, no te voy a acompañar el próximo jueves en la persiana Me quedaré solo... Pues, algo haré Ante el peligro Algo haré, buscaré igual algún aliado circunstancial Oye. No te preocupes igual, A ver si no voy a caber por la puerta Que claro. sí, No, no creo, no creo que comas tanto, allá donde vayas. <risa> bueno, en todo caso, eh, estuvimos aquí eh, Gerardo, María y en la mesa Fossi eh, El gran Fosi que ha que estado poniendo música y poniéndonos los cortes y haciendo que las llamadas funcionen y todo. Y sí, y bueno, daros las gracias por estar ahí. Eso sí, hasta la semana que viene, eh, bueno, hasta, hasta el jueves, hasta el jueves. Me patina la neurona hasta jueves y empezamos a mañana a seguir la programación de ahora sol que se pondrá en marcha a eso de las a las siete de la tarde la con la tarde. abrazando culturas para más tarde llegar a las 9 de la tarde a acercando personas alguien ha estado empollando la escaleta un saludo y cerramos la persiana